Hoy hablaremos de la criptografía, de la criptografía. La criptografía. La criptografía es la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para describir algún secreto en documentos y datos coincidenciales que circulan en redes locales o en internet. ¿Cómo funciona? La palabra criptología proviene de las palabras griegas cripto y logos y significa estudio de lo oculto. Una rama de la criptografía es la criptografía que se ocupa del cifrado de mensajes. Esta se basa en que el emisor emite un mensaje en claro que es tratado mediante un cifrador con la ayuda de una clave. Para crear un texto cifrado, este texto cifrado por medio del canal de comunicación establecido llega al descifrador y convierte el texto descifrado apoyándose en otras claves para obtener el texto en claro original. Las dos claves implicadas en el proceso de cifrado descifrado pueden ser o no iguales dependiendo del sistema de cifrado utilizado. Existen dos tipos de sistemas de cifrado. Sistemas de cifrado simétrico. Los sistemas de cifrado simétrico son aquellos que utilizan la misma clave para cifrar y descifrar un documento. El principal problema de seguridad reside en el intercambio de clave entre el emisor y el receptor, ya que ambos deben usar la misma clave. Por lo tanto, se tiene que se entiende que buscar también un canal de comunicación que sea seguro para el intercambio de las claves. Es importante que dicha clave sea muy difícil de adivinar, ya que hoy en día los ordenadores pueden adivinar claves muy rápidamente. Por ejemplo, el algoritmo descifrado D3. De usa una clave de 56 bits lo cual significa que hay 72 mil millones de claves posibles actualmente ya existen ordenadores especializados que son capaces de probar todas ellas en cuestión de horas hoy por hoy se están utilizando ya claves de 128 play que aumentan el espectro de claves posibles, de 2 elevado a 128, de una forma que aunque se uniesen todos los ordenadores existentes en, en estos momentos, no se conseguirían en miles de millones de años. Los sistemas descifrados aziméticos también son llamados sistemas descifrados de clave pública. Este sistema descifrado usa dos claves diferentes, una es la clave pública y se puede evitar en cualquier persona y otra que se llame clave privada, remitente usada en la clave pública de la clave pública destinatario para cifrar el mensaje una vez que lo lo ha cifrado solamente con la clave privada del destinatario se pueden descifrar ni siquiera el que ha cifrado el mensaje puede volver a descifrarlo por ello se puede dar a conocer perfectamente la clave pública para que todo aquel que requiera comunicar con el destinatario lo pueda hacer un sistema de cifrado de una clave pública basado en la factorización de números primos se basa en que la clave pública contiene el número de compuesto de dos números números primos muy grandes. Para cifrar un mensaje, el algoritmo de cifrado usa este compuesto para cifrar el mensaje, para descifrar el mensaje. El algoritmo de cifrado requiere conocer los factores primos y la clave privada tiene uno de esos factores, con lo que puede fácilmente descifrar el mensaje. Es fácil en con los ordenadores de, de hoy en día multiplicar dos números grandes para conseguir un número compuesto, pero es difícil la operación inversa. Dado ese número compuesto, factorizar para conocer cada uno de los dos números mientras que 128 bytes se considera suficiente en las claves de cifrado simétrico y dado que en la tecnología de hoy en día se encuentra muy avanzada se recomienda en este caso que la clave pública tenga un mínimo de 1024 bytes para que un ataque de fuerza bruta por ejemplo sobre una pública de 512 bytes se debe factorizar un número compuesto de hasta 115 cifras decimales